So, he just wants to know that you r e w e l l、well. it ヨーロッパ、よろしく A ver si habéis ido al supermercado a comprar aceite, habréis visto que está a precio de oro, de oro líquido, y si solo fuera eso, ¿qué opinen los que le han vuelto a subir el seguro? ¿Mm? Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios de todo tú también me lo has subido. La segunda, pues yo me voy a la mutua. Así que vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Una llamadita al 91-555-5555 y listo. 91-555-55555. Por esta y por muchas cosas más, vente a la mutua y consulta condiciones en mutua.es. Hola, somos Eva Soriano e Iggy Rubín de Cuerpos Especiales y estamos de vacaciones.、Eh, mándales un beso de mi parte y diles que nos vemos a la vuelta en Europa FM. Nah, Eso no cabe. Firmado tu morning show favorito. Punto. Cuerpos Especiales, de lunes a viernes en Europa FM. Regresamos el jueves 1 de septiembre. Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar Tosegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía.、Y、disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Informate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Esta semana en día, el chorizo de Pamplona extrae n l o n c h as día, nuestra alacena con un 26% de descuento. Por solo 1,09 el pack de dos. Nueva calidad día, confirmada. Izal presenta su nuevo disco Hogar en una de las giras más esperadas del año. La Roda, Cádiz, Bilbao, Alicante, Murcia, Sevilla, Barcelona y Madrid son algunas de las ciudades ya confirmadas. Consigue tus entradas en izalmusic.com. Este 2022 vuelve la energía de la música en directo. Vuelve Izal. Europa FM emisora oficial. En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios. Después aumentamos la velocidad de fibra. Y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de m ó v i l con 24 gigas por 39.95. Precio definitivo. Llama ya al 1510. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones? Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien. Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-136-136. Europa FM. Sevilla, 89.2. FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Bueno, y ayer yo es que le veía en sus redes sociales y me quedaba completamente alucinado porque se ha quedado el tío con un físico espectacular. Yo no sé qué dieta ha seguido o qué ejercicios hace, pero parece un hombre completamente nuevo. Calvin Harris, más fuerte que nunca. En Europa FM con New To You.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 Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: Los perros nunca me muerden, solo los humanos. Mientras acariciaba su bichón maltés. En línea directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta mil euros en veterinario. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a línea directa.com o llames al 917-700. 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?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 Despliega tu mundo con los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4. Descubre su cámara de alta resolución y vive cada instante desde una perspectiva diferente. Últimos días para conseguir 150 euros de descuento al entregar tu antiguo dispositivo y un año de seguro Samsung Care Plus. Precompralo en Samsung.com hasta el 25 de agosto. Consulta condiciones en Samsung.com. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-790. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Europa FM. Sevilla 89.2. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo jerez en una gama de seres i exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams a n Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Rebajas a lo grande en Rapimueble. Apilable de salón ahora 159 euros. Cheslon por solo 399 euros. Grandes rebajas con precios nunca vistos en Rapimueble. Con todas las ventajas y garantía del líder del mercado. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. Ya puedes ver cómo sonríen los demás. Tú también puedes hacerlo. Pero recuerda: todavía hay contagios para ti y para quien te rodea. Tener la mascarilla a mano no será una carga, será tu protección. Queremos vernos de cerca, pero siempre con seguridad para la salud. Tu mascarilla siempre a mano. c a r c a i s y s t e m c a r c a i s y s t e m c a r c a i s y s t e m c a r c a i s y s t e m c a r c a i s y s t e m Carcaisisten, c a r c a i s y s t e m e n dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En c a r c a i s y s t e m Líderes en llaves de coche. En c a r c a i s y s t e m tenemos tus llaves. En c a r c a i s y s t e m tenemos tus llaves. 955-254439. c a r c a i s y s t e m c o m Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y h a z t e funcionario con la academia líder en aprobado. a c a d e m i a j e s u s a y a l a c o m El paso de opositor a funcionario. La mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Las Mejores canciones del 2000 hasta hoy. Ahí está nuestro admiradísimo y queridísimo Justin Bieber con Sorry. Y ahora, alguien que ha hecho un cambio en su vida. Sí, punto y seguido en la vida de Carol G. Se ha cambiado el, pelo, se ha cambiado el color del pelo. Nueva vida. Ella misma lo dice en sus redes sociales. Esto es su Provenza en Europa FM. musical del 2000 ね m <CM. S 2> ど o してもよく見つけた e いいな。 Ahora una buena noticia porque c o l d p l a y llega a Barcelona, la banda más exitosa de los últimos 15 años en directo en dos fechas inolvidables, el 24 y 25 de mayo de 2023 en el estadio Olympic l l u í s Companes. Accede hoy a la preventa solo para usuarios registrados en la web livenation.es. La venta de entradas a partir del jueves 25 de agosto a las 10 h o Horas en live nation.es y Ticketmaster. No te pierdas a Colplay, d 24 y 25 de mayo de 2023, en Barcelona. Hola.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 Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando d í a a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler. Si eres de los que juega a la ONCE porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país, ¡Bien jugado! Porque cuando juegas a la ONCE, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la ONCE, e b i e n jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, Anunciantes, Agencias y Medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones? Eso es, aunque sea una segunda vivienda.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 Europa FM, Sevilla 89.2 e n t a y nueve p u n o o s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 FM, las mejores canciones del 2000 has t a h o y ¿qué te parece si escuchamos un clásico? Llega Robbie Williams con esto. Angels.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 A lot of love and affection Whether I'm right or wrong Down the waterfall w h e r e v e r i t may take me I know t h a t life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead Pain walks down a one way street. I look above, and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones.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 Tienen hijos en edad de independizarse, saben que la cosa está imposible y le suben el precio del seguro del coche cuando lo necesitan para ir a trabajar. ¿Qué hacen algunas personas? Pues llaman a su compañía y les dicen dos cositas. La primera, que con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, yo me la llevo a la mutua. Porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esto y por muchas cosas más, vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Hola.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 Agencia negociadora les ha cambiado la vida. Os merecéis un, un monumento. Me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro. Y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros l o habéis conseguido. Estoy muy contenta. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-790. 900-900-790. Llama ahora. De cambiar a la vida. En la Fundación A3Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3Media, hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Este verano en Carglass, por ración o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete. Carglass cambia.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 ¿Cómo tienen las mochilas? Pues los estuches ni los mires. Y habría que cambiar los escritorios. Y las sillas. Vamos, que este fin de no salimos de casa. ¿Qué dices? Ahora nos vamos a Ikea. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En Ikea tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en ikea.es y descúbrelo. Europa FM. Sevilla 89.2. e s t i los musicales, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa, Europa. Ir tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas de si te quiero y eres tan fría. Hay como el agua que baja libre. No、n de si yo no te vuelvo a ver ケ e pido a la luna なに hace ya tiempo? Que イパレスラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ a ラーラーラ r ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ f ラーラーラ 私の心の声を見つけたら、私のを見つけたら、私のら、の声をを見つけたら、私の声を私の声を見つけたたら、私の声けたら、私の声を見つけたたの声をを見つけたら、私の声を私の声を見つけたら、私の声を見つけたら、私の声を見 《キャンペーンはまだまだ》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 Europa FM. Una gran variedad de estilos musicales. Europa. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa.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 mejor combinación musical del 2000 hasta hoy. What's already yours, what I need from you is not available in s t o r e Seen s inside of you that I really feel Doing way too much, never keep it real If it doesn't change, gotta hit the road Now I'm leaving with my keys, I've got to go All t h a t y o r e s e i s that you treat me right Give me all the things I need And it's again my turn to win some more love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 wait I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed sleeping in my bed Combinación del 2000 Hasta hoy Europa y o s é que Estados pasó de m í Pero te siento lejos Acércate un poquito más Mira que yo me dejo Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire Entre tu cuerpo y el mío もう。 t h u s t Play llega a Barcelona, la banda más exitosa de los últimos 15 años en directo en dos fechas inolvidables, 24 y 25 de mayo de 2023 en el estadio Olympic Juice c o m p a n i s Accede hoy mismo a la preventa, solo para usuarios registrados en la web livenation.es, live nation.es. Live -nation La venta de entradas a partir de mañana, jueves 25 de agosto, a las 10 de la mañana, en livenation.es y Ticketmaster. No te pierdas a Coldplay el 24 y 25 de mayo de 2023, en Barcelona. Hola, somos Eva Soriano、e、y Guy Rubín de Cuerpos Especiales y estamos de vacaciones.、Eh, mándales un beso de mi parte y diles que nos vemos a la vuelta en Europa FM. Nah, eso no cabe.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 De Cambiará la vida.、Mm, se nos fue la hora de la cena. Qué poco hemos dormido. Sí, pero qué dolor de cabeza esta mañana. Pues al dolor ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en s t i c k Pack para aliviar el dolor. También en comprimidos. Medicamentos sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Europa FM. Sevilla, 89.2. ¿Quieres trabajar en la Administración del Estado? Aprobada oferta de empleo 2022. Momento histórico en número de plazas. Próximas convocatorias. Auxiliares, 1150 plazas. Administrativos, 4652 plazas. Gestión de Estado, 2681 plazas. No pierdas esta gran oportunidad. Academiajesusayala.com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 Rebajas a lo grande en Rapi Mueble. Apilable de salón ahora 159 euros. Cheslon por solo 399 euros. Grandes rebajas con precios nunca vistos en Rapi Mueble. Con todas las ventajas y garantía del líder del mercado. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com. If you play Bye.、Like Oh, e u Europa FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Y llega el momento de escuchar el último trabajo de ella, Beyoncé. Esto es Break My Soul. The train, the strap, the lung, the rest. I'm gonna head, a let down my c u sleeping e I o s t my mind.、Me、is I'm s back and l e real good at night The Queen's in the front and the Dom's in the back Ain't taking no flicks but the whole click snap There's a whole lot of people in the house Trying to smoke with the yak in your mouth And we back outside We set you outside but you ain't that outside Worldwide hoodie with the mask outside In case you forgot how we act outside Soul. If You don't think it, you won't be it That love ain't yours Trying to fake it never makes it That we all know i l u h a v e the stress and I'll take less, I'll justify love We go round i n circle, s round i n circle, s searching for love Ya 3 Media Radio presentan Buscando Vocaciones. Grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo para inspirar a estudiantes de bachillerato y ayudarles a decidir a qué se van a dedicar en el futuro. Continuamos con el programa y vamos a hacerlo hablando del futuro. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de vuestro mañana. Del futuro de quienes ahora estáis preguntándoos qué carrera estudiar. Es una decisión difícil, lo sabemos, y por eso, para echar una mano, ha nacido Buscando Vocaciones. El proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Nos lo cuenta, como siempre, Cristina García. Hola Cristina. Hola, muy buenas a todos. Hoy hablamos de ingeniería en su mayor esplendor. Paula c a r c i es ingeniera aeroespacial y con 28 años está innovando la manera que tiene Ford de fabricar coches en Europa. Paula es un ejemplo increíble de joven ingeniera volcada en la llamada Industria 4.0. Realmente la, la Industria 4.0 no es más que un paso más en la revolución industrial, donde ciertas tecnologías se desarrollan a, a cierto nivel, pues dentro de la industria del automóvil, tecnologías. Como la robótica, la robótica móvil, la visión artificial. Esto realmente ha sido un salto brutal dentro de la industria. Y es que son tantas cosas las que están cambiando. Paula considera que estudiar ingeniería le preparó precisamente para este mundo en continuo movimiento en el que dentro de cinco años nada será como hace cinco años. Está cambiando absolutamente todo. Está cambiando la tecnología que propulsa los vehículos, está cambiando el concepto de movilidad dentro de la sociedad, e s t á cambiando los procesos productivos. Que fabrican esas nuevas tecnologías de propulsión. ¿Y cuál es el mayor reto de este futuro cambiante? Paula lo tiene claro, la sostenibilidad integral.、Y、es que no sirve de nada hacer coches sostenibles si no tenemos una cadena de valor completa sostenible. Yo compro un coche que es eléctrico, pero la energía que utilizo para poder、eh, propulsar el coche, pues sí、si、está generando, digamos, sí、si、está contaminando. Pues no hemos hecho nada, ¿no? O hemos hecho poco, vamos a decirlo así, ¿no? Todo este camino, Paula lo empezó con un solo ingrediente: la capacidad de fascinarse con las soluciones que la tecnología podía ofrecer al mundo. Me fascino. Todo lo relacionado con la tecnología pensaba que era la aplicación de la ciencia que realmente nos permitía solucionar y mejorar el mundo de, de alguna manera. Así que ya sabéis, si os pica el gusanillo de la ciencia y la tecnología, atreverse con la ingeniería aeroespacial puede ayudaros a conquistar el espacio, pero también a mejorar nuestra vida aquí abajo en la Tierra. Muchas gracias, Cristina, por traernos este testimonio tan interesante. Como siempre, te esperamos la próxima semana con otro. Y vos Vosotros, si estáis dudando todavía a qué carrera dedicar vuestros esfuerzos, podéis descubrir muchas alternativas en buscandovocaciones.com. También en YouTube, Twitter o Instagram en el perfil Buscando Vocaciones. Allí encontraréis más opciones de cara al paso a la universidad. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Entra en Buscando Vocaciones.com o búscanos en las redes sociales y descubre hoy mismo. ¿Cuál puede ser el primer paso de tu carrera? Hay gente que está harta de cambiar de compañía de seguros y cada dos por tres、eh, necesita buscar una que le dé más tranquilidad. ¿Y sabés qué hacen? Pues llaman a su antigua compañía y les dicen dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua porque nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Vete a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5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 Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es. Carglass cambia.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 Precio definitivo, llama ya al quince diez, Europa FM, Sevilla ochenta y nueve punto dos. Just a phone call left unanswered had me sparking out These cigarettes won't stop me wondering where you are Don't let go Keep a hold If you look into the distance There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse It's a place where you'll be safe to feel our、like、grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way And I will leave the light Los musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. やっしゃい from outer space outer space light it up like we're the s t a r s of the human race human race I'll put it out, out, out We can lie Mejores canciones del 2000 hasta hoy. Llega James Young con esto que se llama Infinity y en tan solo 10 minutos llegamos a la una mediodía en Canarias. Un saludazo enorme de Tony l o a r c e s en Europa FM. Baby, this love うん。 Las mejores canciones del 2000 hasta hoy llega un artista que se está pegando un verano espectacular porque está descansando bastante también está de gira pero en este momento yo creo que hoy se ha levantado tarde es el tiran ben ebitz musical del 2000 y e u La banda más exitosa de los últimos 15 años en directo en dos fechas inolvidables, 24 y 25 de mayo de 2023, en el estadio Olympic j u i c c o m p a n y s Accede hoy mismo a la preventa, solo para usuarios registrados en la web live nation.es. La venta de entrada será a partir de mañana jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana en live nation.es y Ticketmaster. No te pierdas a Call Play, 24 y 25 de mayo de 2023, en Barcelona.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 El general Aníbal cruzó los Alpes en Elefante. Con el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde kilómetro C e r o y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto. Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a linea directa.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. c o n s u l t a condiciones.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 Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la o n con e c 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones? Eso es, aunque sea una segunda vivienda.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 ¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por 39,95 precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510. e u r o p a FM <Sev illa>、89.2 Las mejores canciones del 2000 hasta hoy te vas a quedar con la última colaboración de Post Malone y Doja Cat. Esto es I Like You en Europa FM. up i n that m a y b a c h c a n d y Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammer Literatura universal con línea directa. Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como El Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de línea directa con acceso a seguro médico online. Igual se habría ahorrado el apodo. Cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Hola.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 Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu Segur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. i n f ó r m a t e en tiendas Movistar o en el 900-200-730. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de t u s Seguros sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vence a la Mutua. Llama al 9 1 5 5 5 5 5 5 5 9 1 5 5 5 5 5 5 5 Condiciones en Mutua.es Cuidado con la sopa que quema. Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol anunciantes, agencias y medios llevamos 2 5 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.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 Europa FM. Sevilla, 89.2. Estilos musicales. Europa. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa. So, put the p e d a l into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell e moss e n the way, go. I'm a day、hey, when I'm p l o t i n I'm a tribe to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now, I had I thought about wreaking havoc on an opposition. k i n d of shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, ain't talking s e c o n d pack it, pack it up, I don't panic. Batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your t myself crazy m e j o の c o m b の n a c i の n musical d の l 2000 hasta hoy europa の s <r isa> es una v o ン hay un rayo de l のコンビニのコンビニのコンビニのコ n ビニのコンビ e のコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコ e ビニのコ a ビニのコンビニのコ d ビニ o コンビニの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 Way for no one, and I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive a l o n e past your s t r e e t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 You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep.、And、I was meant to tread the water. away m á s La mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy.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 y e And h as t you love.